¿cómo está? Buenas tardes. Es con mucho calor. Bastante calor. Sí, pues es la temporada, ¿no? Pues sí. Salude, maestro. Estoy mandando ah, un mensaje. Oh, bueno. Bueno, saludos a, pues a todos los que nos escuchan, sobre todo en Suecia. Les mandamos un saludo a Vargarda. Espero haberlo dicho de manera correcta. Eh, espero que no se hayan dormido y si no, pues lo van a escuchar en el podcast o en el Spotify. Ya están dormidos desde como tres horas Jesús son. de Veracruz. Sí, es que acuérdense que ahorita son ocho horas la diferencia. Ajá. Entonces, eh, ahora sí se van a dormir temprano y ahora casi no tenemos chance de platicar con ellos precisamente por eso, pero ahí vamos aprendiendo de comunicaciones con tantas horas de diferencia. Pero aquí estamos en Amfibios Radio después de Semana Santa y Pascua que nos tomamos un asueto que valga sí. a decir que no salimos de la ciudad, nomás nos dedicamos a a pintar a, a trabajar porque tenemos que poner en orden la academia sí que para que esté digna para los alumnos exacto y sí porque e ya hacía mucho tiempo que no pintábamos y en eso andamos y aparte pues regresamos a la natación rico sí por el calor otra de nuestras pasiones la natación y este pues ahora que, hay que conseguir hay que seguir con la música Sí, estamos aquí con nuestro, uno de nuestros chicos de controles eh, favoritos, que es eh, Pavel, es el, el, el bateador viene, emergente, exacto, como ese. es. Exacto, es como la reta. Uh -huh. Entonces, muchísimas gracias porque está haciendo aquí magia para que podamos estar al aire. Y perdón que empezamos un poquito tarde, pero es que nos agarramos en el chisme caliente y gordo, no, dicen por ahí. Recordando, y pues, recordar es vivir. Se puso bueno y, y ya nos dimos cuenta que ya pasaba las tres. Pero ya estamos aquí. Maestro, una de las preguntas que yo he recibido eh, de repente es, ¿qué es la salsa gorda? ¿Por qué le dicen salsa Por gorda? Por que sobrepeso. <risa> no, no. no, ¿qué se, es se eso? Se refiere a la salsa más original, que tiene, que se acerca más al jazz latino. El jazz latino en Nueva York, bueno, surge con, para mí surge el jazz latino, junto con el son cubano. Hay una canción que es representativa para mí de la fusión del jazz con la salsa que viene siendo Juan Pachanga. Muy buena. Es una, es una rola que viene en un disco de Willy Colón y Rubén Blades. Espero que la podamos poner un día de estos. Y mm -hmm. eh, van a notarlo así que los, la maestría de la los, de los instrumentación de los músicos latinos en la fusión con la, con la música bailable, que es la salsa. Que decimos que una de las grandes diferencias de cuando hacían este tipo de conciertos es el tiempo tan largo de cada canción sí. ¿no? no es el, el tres minutos cuatro minutos cinco sino que eran eh, interpretaciones de 15 minutos 20 fusionaban todo todo el mundo tenía como el tiempo de su solo Sí, las, des las descargas como el, del, del jazz, sí. el free jazz pero fíjate ya que lo, nosotros lo analizamos eh, en el mundo real digamos, Esas canciones realmente son difíciles de bailar porque Muy tienen difícil. muchos cambios de, de ritmo. Precisamente porque pues cada quien hacía su descarga y de repente se apasionaban y entraban todos y cantaba. Bueno, son, son difíciles, pero no imposibles. No. Eso también es cierto. Pero para bailar salsa de ese tipo... Hay que saber. Ahí sí si no es porque aprendí aquí dos, tres pasitos y ya de verdad es porque estás escuchando y estás bailando y hasta te empiezas a desesperar de tanto cambio, ¿no? Pero, ah, cómo se disfruta. Y después llegaron a Sudamérica, sobre todo a Colombia, y Colombia comenzó a hacerse una salta, le llaman pues, como romántica, ¿no? Sí, que, que fue es, un boom. Que es lo que le, le gusta a la mayoría, ¿no? pero cuando los tra a los salseros o los que les gusta bailar de manera tradicional prefieren la salsa que le llaman ellos gorda o salsa gruesa ¿no? pero fíjate ahí difiero contigo <coughs> los que se llaman salseros al menos aquí en nuestro estado en nuestra ciudad ellos prefieren que sean canciones de 3, 4 minutos sí. y adiós y cuando mm. escuchan eh, canciones tan largas es como ay no ese si es en vivo de lo primero que escuchas es ese grupo no me gusta Así que era lo que le decían a Camejo, ¿no? De Ahora, repente que hacía sus canciones tan largas. Y, y le reclamaban y decían, ay, no, es que así no me gusta. No lo quiero ir a ver porque nada más alarga y alarga las canciones. Entonces, hay que tener un buen oído para disfrutar eso, ¿no? Tú me pediste el día de hoy que te trajera música a cargo de quién? De Saulo Sánchez. De Saulo Sánchez. Es un cantante colombiano que... A mí llamó la atención porque tiene la voz como Héctor Lavó, que es uno de los grandes cantantes de la, Y de ahí, la te, ahí te voy a recordar que estamos a 29 de abril. Uh -huh. Ya casi se acaba el mes, maestro. Y sí, el año. Y estamos en nuestro programa número 235. Yo le puse Saulo Sánchez, salsa gorda. Salsa gorda. Precisamente porque dices que su voz se parece a la de quién. Héctor Labú. Héctor Lavó, por eso se puso ese nombre. Uh -huh. Lavó. Que hay quien lo disfruta tremendamente Y este programa está un poquito Dedicado a todos aquellos que nos han Preguntado o que nos dicen que ¿Por qué de repente no ponemos este Tipo de canciones en, en las clases? Bueno, pues precisamente porque No le queremos amargar más la existencia Ya mm. con todos los pasos que tenemos Que hacer es suficiente sí. Así que pues ¿Te parece si escuchamos la Primera sí, del día? Para que noten a ver Si sí, es cierto cuando yo digo que tiene Su voz muy parecida A Héctor Lavo Y uh -huh. Esta canción que vamos a escuchar, maestro, tiene una duración de 7 minutos 23 segundos. Ahí para demostrar, no es de las más largas, pero sí es de las que nos gusta mm. muchísimo. Así que vamos a escuchar en la voz de Saulo Sánchez a Juanito Alimeña. Alemania.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 aña llega al mostrador saca su cuchillo sin preocupación dice que le entreen la registradora saca los billetes saca un pistolo sale como el viento en su disco En Porque lo llevo en mi corazón. Que viva a Tite Puret. la voz! Y que viva Héctor Trabó. ¿Qué tal, maestro? Y se armó, ¿no? Sí, padre, para bailar. Oye, una de las frases que a mí me fascina de esa canción es que él nunca ha trabajado y siempre anda bien bonito. Oh, <ríe> Eso me fascina. Es como un nini. <ríe> Ajá. bueno, <ríe> Y, y, y se sabe, ajá, él no tiene callos, no tiene ningún callo en la mano, ¿no? Eh, pero eso eso me fascina y de hecho, como que siempre se ha sabido, ¿no? Que se, a ver, es que si anda bien arregladito de dónde saca y no trabaja, ¿no? Siempre dicen eso. Te, bueno, en, fuera del aire, platicaba que eso de Saulo me recuerda a una historia aquí ahí tenemos en Guadalajara, una, por el oriente de la ciudad, una, pues, una colonia que es muy famosa, que es la luz del mundo. Se fundó y, y la historia... Hace años yo me puse a investigar por curiosidad y de lo que me acuerdo. Eh, Saulo y Silas son dos personajes muy mm, importantes en la, en la Biblia porque ya, en el libro de los hechos, sobre, ya me acuerdo del libro de los hechos, Saulo es Pablo. Entonces esos cuates, se, pues, se supone que ellos salieron al, al mundo a predicar la, al nazareno y claro, les, les iba como en feria, ¿no? Porque lo rechazaban. Y en los años 20, después de la Revolución Mexicana, surgieron muchos así como, como iluminados. ¿no? Yo me acuerdo del niño, del niño Fidencio, allá en Espinazo, Nuevo León. Y en Chihuahua, en, en Nuevo Casas Grandes, había un tipo que se llamaba Agapito Soto, y no es albúre. ¿eh? Entonces Agapito Soto eh, era un tipo así como un iluminado. Él se vendía si como... Reían, <risa> era, era como un iluminado, Agapito. Y un par de tipos que eran como se supone que de, que de clase media, este, pues el cuate los engancha porque se supone que Agapito pues, tenía contacto con Dios. Y, es, y ellos se transforman cuando conocen a Agapito ahí en casas grandes. Estoy hablando de los años 20 ¿eh? Entonces, eh, ellos se van a los caminos a predicar como Silas, como Saulo y Silas, así como Pablo y Silas, o sea, ellos se sentían como la reencarnación de esos güeyes, ¿no? y viajan a Torreón y en Torreón forman una comunidad, pues así como la vemos aquí, a lo mejor no tan grande, aquí en, en la luz del mundo, uh -huh. eh, llega como ellos un discípulo que es el que después fue Aaron Joaquín. Eso uh, okay. es, esos, eh, eh, es esa, ese, ese, como ese tipo de, pues de grupo, lo, lo trataron de replicar y lo replican en, en, Monterre, en Nuevo León pero pues bueno, los cuates salen mal porque pues al fin de cuentas, pues, bueno, para mí son unos farsantes, ¿no? Entonces, Aarón, eh, lo que conocido como Aarón Joaquín, lo que hizo al llegar a Guadalajara es replicar lo que había aprendido con, con Saulo y Silas, esos cuates, que también se supone que ellos después ya también recibían como los mensajes de Dios, o sea, no pertenecían a la iglesia católica, sino que ellos se paraban, o sea, se, le daban la espalda al muro y… Y se supone que ya tenían una revelación Y ya volteaban y a sus feligreses No, pues Dios me dijo que ese YW, X, W y Z Pues como, como este cuate Lo único que hizo él es replicar lo que aprendió Con Saulo y Silas pues Se me hizo interesante porque eso me hizo Recordar con el nombre del por cantante nombre. de Saulo Sí, pues sí Y es, ahí están los orígenes de la luz del mundo Qué Todo por ese maldito de agapito Ajá. Todo tiene una historia Todo tiene una historia Oye, pues vamos a seguir con el baile. Le Vamos a mandar saludos a Ricardo, porque Ricardo es uno de los que ha preguntado que qué quiere decir salsa gorda. Uh -huh. Pues ahí está, para que cuando aprenda a bailar salsa bonito, <risa> pueda bailar unas de estas, a uh -huh. ver si es cierto. Unas largas. Exacto. Vamos a, a escuchar una que se llama Rompes Saragüey. Uh -huh. eh, esta no es tan larga, son cuatro minutitos, pero muy sabrosita para... Para bailar hay que, hay que disfrutar, por cierto hoy es el día mundial de la, danza, de la danza, así que hay que disfrutar esta parte de permitirle a nuestro cuerpo bailar, nosotros siempre decimos que si bailas bonito, feo, eso no tiene importancia, uh -huh. porque no estamos participando en un concurso, ¿no? bueno ya si estás ahí, claro que sí, pero... Eh, la idea aquí es liberarte, dejar que el cuerpo se exprese, que no te dé pena. Eh, en algunas ocasiones sucede, lo hemos comentado, que estás bailando en algún lugar y quizá el que está sentado se está riendo de ti porque él considera que no bailas bonito. Pero hay una gran diferencia entre que tú te atreviste y te levantaste a la pista de baile y el otro se quedó sentado. Tragando churros. Así que yo aplaudo más al que baila feo pero se atrevió uh -huh. que al que se quedó sentado a reírse. Uh -huh. ¿no? Así que vamos a escuchar una más y regresamos a platicar, maestro. Santos no se juega con Santos no se juega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 búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables y cada vez que tomes una foto, etiquétalos ¿Qué tal maestro? Muy bien, ahí está como sonecito cubano Suavecito, no todo en la vida ah. tiene que ser, no todos los bailes en la vida tienen que ser tan no, rápidos que... que claro que se disfruta, a mí me fascina bailar rápido pero de repente este tipo de cancioncitas hace que te relajas tomas aire y quedas listo para la siguiente rápida, ¿no? Por cierto, hablábamos, que no sé si lo habíamos mencionado, ya que hoy es el Día Internacional de la Danza uh -huh. y el Baile. Le mandamos saludos a Citlali, porque fue la que nos recordó esa parte. Sí, yo me acuerdo de una controversia que la gente dice, oye, es que la danza y el baile es distinto. No, yo le digo, depende de qué toma de idioma lo tomes. Si lo tomas del, del sajo, de los sajones, pues es dance. Si lo toco más de los italianos, es baleare. Es exactamente lo mismo, nomás que luego se quieren confundir. ¿Y? Aquí me te está mandando mensajes. Sí, perdón. Perdón, perdón. Uh -huh. uh, pues a mí me gusta mucho bailar. La verdad es que me gusta, estamos involucrados de una forma muy directa a esto del, de la, del baile, de la danza. Es cierto, eso que dices tú, que de repente quieren como hacer menos el baile... Es que nada más, de, de, de, ¿de qué lado lo tomas? Común, digamos, o sea, hay mucha gente que dice, no, no, es que la danza es lo que se presenta en los teatros y los ballets. Bueno, pensamos todos diferentes, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas aquí lo que vale la pena es que Tú vayas a una fiesta y si te gusta bailar, pues te levantas a bailar, ¿no? Que no te dé uh -huh. pena que bailes como bailes, pero lo disfrutes, ¿no? Que llegues a tu casa y digas, ¡Ay, por fin me pude quitar los zapatos porque estoy cansado! Uh -huh. Entonces, de esa forma nosotros estamos involucrados en, en el mundo del baile, de la danza, desde hace casi 19 años. Entonces, hemos enseñado o, o recordarle a la gente cómo es que se puede bailar Durante todo este tiempo hemos platicado muchas veces. Yo siempre pregunto, ¿cómo cuánta gente habremos enseñado a bailar? No tengo idea. Muchísimas personas. Eh, a todas se les agradece su confianza. Llegan a la academia por algún motivo. Algunos llegan solamente porque quieren aprender a bailar. Aprenden y adiós se van y jamás las volvemos a ver. Y otros llegan, están un tiempo, se van, regresan, se vuelven a ir. Eh, invitan a mucha gente. Es chistoso porque... Pasa lo siguiente, cuando hay casos complicados de gente que no ha podido aprender a bailar en otras academias, siempre hay alguien, digamos, un exalumno, un amigo, un maestro de otra academia, que siempre los recomiendan con nosotros. Vean para allá. ¿Por qué? No sé, pero eh, logramos que la gente... Pues recuerde esto que se llama coordinación, que a veces lo dejamos en la casa olvidado, en el rincón más oscuro. Es que mira, uno de los lemas de la academia es la vida se vive con el cuerpo, no con la cabeza. Entonces, principalmente es el problema, porque si nomás quieres vivir la vida elucubrando y rumeando con la cabeza, te vas a enfermar. Porque sí. no utilizas el cuerpo, tienes que utilizar el cuerpo, somos seres articulados. Ahí nos está diciendo, entonces si te vas a la fisiología, tienes que mover el cuerpo pero tienes que conectarlo con la mente. Sí. Entonces, es la, ahí, ahí es la, la psicomotricidad. Yo siempre he dicho que muchas personas utilizan el término de psicomotricidad, pero de una manera así muy superficial. No lo analizan de manera tan profunda de que si no hay una conexión, tienen un problema muy fuerte. Incluso sí. de aprendizaje, porque no saben qué es derecha, qué es izquierda, qué es arriba y qué es abajo. Y que como adultos no te atreves a decir, ay, no sé cuál es la derecha. A ver, ay, qué pena, a ver, espérame tantito y me lo vuelves a explicar. Ay, lo voy a intentar 20 veces. O sea, no, nos da mucha pena como adultos que alguien sepa que no recordamos cómo hacer algo y entras en la negación y dices, ya, ya, no, sí, ya, ya, ya lo sé hacer, claro que sí. ¿Cuál es la derecha? Pues esta, pues sí esta, pero en el momento de bailar, resulta que no tienes ni idea. Yo por eso idea. le digo a los alumnos nuevos que les vamos a ahorrar el, el neurólogo por el mismo precio. <risa> sí. <risa> pero es que, ¿sabes que es, es muy padre. Me, siempre me acusan de que yo me río. Sí me río, pero me río en bien. Porque es muy divertido y muy satisfactorio el ver cómo personas de más... Y me estoy yendo así como respetando a los menores de 25, pero viendo cómo personas de 25 años hacia arriba... Pueden recuperar esta coordinación motriz, porque pues tú dirías, hay nada más la gente mayor, ¿no? Los demás de 60 eh, son los que ya no se pueden mover tan bien y todo esto, y no, estamos equivocados. Esa generación de más de 45 más o menos... 40 dándole... No, bueno, dándole chance de 40. A ellos todavía no les tocó tanto esta parte de estar todo el tiempo en un teléfono, en un aparato que de repente nos bloquea del resto del mundo. Pues así como 13 te la jode. Exacto. Entonces, eres buenísimo con tus dedos pulgares para mandar mensajes. Pero te levantas y te cuesta trabajo caminar, coordinarte, tropiezas, te atoras en las puertas... ¿Por qué? Porque ya no tienes esa capacidad que cuando niño tenías, ¿no? La fuiste delegando porque no lo crees importante. Entonces, con el baile, nosotros... La manera en que nosotros enseñamos a la gente nuestro... Proceso proceso es precisamente esto, no es tal que llegues y aprendas un paso diario de qué me sirve si al día siguiente no te acuerdas. A mí lo que me interesa es que si yo te digo cuál es la derecha, cuál es la izquierda y te digo vas a mover el pie derecho con la mano derecha, eso funcione, es lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces, pues ahí estamos involucrados de esa manera. Y vamos a escuchar una canción más, maestro, que se llama El carretero. Te voy a decir dos cosas. Una, es que yo no sabía que esa canción se llamaba así. Me enteré el día de hoy. Y dos, es una versión muy diferente a lo que yo había escuchado porque es de mis canciones favoritas. Pero chistosamente no sabía cómo se llamaba. Me declaro ante el mundo. Pero sé que te va a gustar. Así que vamos a seguir escuchando a Saulo Sánchez. sentida alegre canto por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó y en su tonada que es muy guaira y muy sentida alegre cantó con la música y el baile desde el inicio de los tiempos. Recuperemos nuestra salud física y mental bailando. Anfibios Radio. Volvimos, Aca, maestro. A la carretera, al caballo, vamos para el monte. Yo no sabía, maestro, yo creía que se llamaba algo así como del caballo, vamos para el monte, así. Y es en las que más Eh, bailo y me gusta bailar y es de las que le encantan a Diego también bailar así tipo sonecito. entonces bueno, hoy me enteré de cómo se llama el carreter, qué pena, pero lo digo aquí a nivel mundial, que todo el mundo se entere oye, estábamos platicando aquí con, con Pavel y es cierto, antes teníamos como mucha estimulación en esta parte sobre todo la gente que es como el caso de, de Pavel, así lo veo yo la gente que está involucrada que sus papás los traen y tratan de educarlos por medio del arte, recibiste otro tipo de Estímulo. estimulaciones. Entonces, a ti te tocó todo eso, pero la gente que no tiene ese privilegio, de verdad, llegan a ser adultos y cuánta gente ves que se cae y ni las manos meten. ¿Por qué? Porque no saben que las manos sirven para defenderse sí. en ese sentido. Y nos da risa, pero hay muchísima gente así, ¿no? Esto de atorarte con las puertas también pasa con los muebles. Eh, decía Pavel que realmente escribir bonito, pues no tiene la gran función. Simplemente que la letra se ve. Pero que agarres un cuchillo y no puedas partir algo. Te vuelas es, un dedo. <risa> o sea, espérame <risa> tantito, ¿no? Que de repente hasta para cargar una silla se hagan bolas. O ya yéndote más largo a lo que es un rompecabezas que es algo que a mí me encanta hay gente que no tiene ni idea o sea lo ves y dices pues no sé o sea yo no tengo idea cuál embona con cuál ¿no? y, y a fuerza lo voy a armar o de plano se rinden porque no pueden hacer este tipo de cosas recortar que es algo tan simple tampoco o sea y es y es triste que olvidemos ese tipo de cosas, porque cuando éramos, cuando éramos niños hubo alguien muy preocupado porque nosotros pudiéramos hacer ese tipo de cosas, pero vamos siendo adultos, vamos creciendo y nosotros mismos vamos dejando ese tipo de actividades de lado porque va, nos vamos convirtiendo en adultos que creemos que lo sabemos todo y resulta que nadie lo sabe todo en este mundo y que hay ese tipo de cosas. brinca el resorte, maestro. ¿Cuántas personas que tú conozcas actualmente, menores de 40 años, crees que pudieran jugar el juego del resorte sin enredarse los pies e irse de boca? Sí, son jóvenes y dicen, no, está fácil. Ah, sí. O es, sea, porque es, lo están diciendo por que, la cabeza. Es, es como la frase preferida de, de muchos jóvenes actualmente, el decir, está fácil, está fácil. Ajá. Diría a mi amigo Ichiro... ¡Vemos! ¡Vemos! <risa> <risa> es que es cierto... De repente... Nos tocó ahora que andamos en Ciudad de México... ¡Ay! No he compartido esas fotos... Íbamos caminando por un parque... Y de repente estaba un juego de... ¿Avión ¿no? cómo se un llama? Avión. En el piso... Y yo... ¡Deténganme la bolsa por favor! Yo tengo que... A mí, yo no me puedo resistir a eso... Entonces fue así... ¡Ah! Pa, pa, pa, pa. Oh, ¡Sí llegué! Y ya Diego se fue detrás de mí... Eso... Deberíamos de hacerlo todo el tiempo obligar al cerebro a que obliga al cuerpo. Voy a hacer, a hacer uno, esas voy a cosas. hacerlo en la academia. Pues tenemos años haciéndolo maestro sí, y lo lo voy más, a ¿no? Hacer. Yo es eh, me fascina, yo lo quisiera en la entrada para que sea el pase, el que no brinque no puede pasar a la clase. <ríe> yo así, padre. así lo quiero y es más viendo a ver si es cierto que atinó dónde, ¿no? Sí. Que se hagan las que se armen las retas después. Pero bueno, sigamos escuchando música, maestro. Vamos a, a poner una canción que es, yo te decía, tienen covers muy padres también. Esta canción yo hacía mil años que no la escuchaba y en, en la voz de Saulo se escucha muy bien y la verdad es que el cover está muy bien logrado. Hemos hablado sobre la voz, sobre que se parece mucho a la voz de Héctor Lavoe, pero ¿qué tal los músicos, maestro? Ah, buenísimos. Esas orquestas que... Los rifan. Sí, que platicábamos que en Ciudad de México nos tocó encontrar orquestas de este tipo. Ah, cómo se agradece. El oído sí. lo agradece que sean de estos músicos que le echan todas las ganas y conocimiento del mundo, ¿no? Así que vamos a escuchar una rolita que se llama Discúlpame. Entonces, disculpada. Gracias. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad como el lindo clavel. Parecer, todo tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad como el campeón mundial.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 Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Todo Maestro, tiene su final. Le voy a pedir una disculpa porque no pusimos la <coughs> canción que era, aclarando bueno. al público que todos se dieron cuenta, esa canción se llama Todo tiene su final. Pero es que La tecnología, maestro, tampoco es perfecta. Pues. Pero la orquesta es tremenda. ¿eh? ¿Qué era lo que, te, uh. lo que te decía yo, o sea, ¿qué tal? O sea, estamos hablando de la voz de Saulo, pero ¿qué tal las orquestas? Sí. La verdad es que, que se discutían. Eh, sí. era, eh, es Ahora que las escuchas con calma y sin bailar aquí sentadito, es eh, la mejor forma de comprender por qué sus presentaciones duraban Horas y horas sí. Porque sus descargas eran de tanto tiempo Y eran tan tremendas Y era la forma en que la gente se prendía ¿no? Uh -huh. es, eh, escuchas eso y dices Quiero bailar, por Dios Fíjate, hace falta una noche de rumba en la rueda ¿no? Porque creo que está pequeño ¿verdad? Arrumbamos un salón de baile aquí Uy, estaría... Hay que, <risa> robor, hay que proponérselo a Padel sí. <risa> sí Sí, sí, estaría... Quitamos las sillas ¿Eh? Sí, es que última última hora mucha gente va, cuando, si damos una explicación de por qué bailar, a lo mejor dicen, oh caramba, sí es cierto, sí. y los ponemos a bailar una rumba. No, y que de repente pasa que te da pena, yo, la mayor parte de gente que conozco que no bailas es porque le da pena. ¿Cuántas veces nos ha tocado ver que, que hay extranjeros aquí? Y como a ellos no les da pena porque no es su país o <risa> No sé por qué sea la explicación Ellos andan baile y baile Y no vas a decir que todos bailan tan bonitos Nos traemos a Calvox para que mezcle la, la, los, la, la salsa y vamos Uy, no, no, no, saludos al buen Calvox Que es bastante conocedor Hace falta una rumba en la rueda Del mundo de la salsa Sí Pero bueno, decíamos, eh, voy, a, voy a platicar al aire de una vez algo que le quería platicar a, a, a Pavel. Yo una vez aquí, ya que estamos porque, en el chisme. Ya que todo el mundo se entere, pues no, ya pasó, ya no, que no. ni estoy allá. Eh, en el mundo de los bailadores, no sé quién inventó o a quién se le ocurrió que de repente te volvías territorial. Entonces, si tú crees que eres un muy buen bailador, tú marcas tu terreno y tú dices, aquí solamente bailo yo, ¿no? Entonces ahora que fuimos a Ciudad de México, pues pasó algo que ya habías comentado tu maestro en, en el otro programa, que estábamos en este lugar donde es igual la planta alta y la planta baja. El Salón Entonces, Caribe. Te dan chance de que, no, no te dan chance, sino que el programa es una orquesta abajo, todo el mundo baila con la orquesta, pero la otra planta solamente está viendo a esa misma orquesta por una pantalla y obviamente pues hay más gente bailando donde está la orquesta en vivo, ¿no? Bueno, pues resulta que la orquesta se termina en el, en el piso donde estábamos nosotros y se va al, al otro piso y empezamos a bailar y pues todo el mundo que me conoce sabe que a mí me fascina bailar de, de niño, de hombre, ¿no? Entonces pues yo saqué a mi amiga y le dije vamos a bailar y hubo una persona que comenzó a, a grabarnos. No en todos lados es muy bien visto, sobre todo por los hombres, que una mujer llegue a bailar de hombre, pero a mí eso la verdad es que no me quita el sueño, ¿no? A mí me encanta bailar de niño, soy mandona, entonces... Ahí también aprovecho. Entonces andamos bailando y resulta que una persona nos comenzó a grabar. Y estaba un cuate ahí que, con su pareja haciendo dos, tres figuras bastante buenas. Eh, tiene un buen movimiento, un poco robótico. Yo le modificaría dos, tres cositas y sería un excelente bailador para mi gusto. Pero bueno, ¿no? Y resulta que de repente me di cuenta pues que andábamos como disputándonos el espacio, pero yo estaba muy contenta bailando. Pues total, que cuando esta persona se levanta, va, bueno, porque nos está grabando sentados, se, ella está sentada, y de repente se levanta a grabarnos y le dio la espalda a la otra pareja. En ese momento yo supe que ese espacio había quedado... Para mí. O sea, la, la otra pareja me rindo y me Ajá. voy. Y esa pareja se rindió y se fueron, ¿no? ¿Qué sucedió? Que esta señora, pues, al momento de grabar y darle la espalda, le dijo, estos son mejores que tú... Entonces, es una cosa muy tremenda porque... Pero no, no, te, no debería de ocurrir. No, exactamente a eso voy. O sea, no te estás peleando. Se supone que todos deberíamos de entender que estás bailando porque es algo que te gusta y es algo que te va a mejorar la salud psicológica y física. O sea, no te estás peleando con nadie. No estás en un concurso, vamos, ¿no? Entonces, pues bueno, me tocó ganar el espacio y yo no me moví. Yo dije, si él quiere regresar, ahí está su espacio. Me quedé en el mismo lugar. Y ya después nos dimos cuenta que sí había más gente grabándonos y pues bueno, dices, pues qué padre, ¿no? Que les guste como yo bailo o como nosotras bailamos, éramos dos mujeres. Dices, está muy padre y que te respetan esa parte a final del día, ¿no? Pero pues tristemente hicimos sentir mal a alguien sin que haya sido lo que nosotros queríamos, ¿no? Pero bueno, dices, está bien, soy yo este tapatía chilanga gracias por su cooperación me voy a ir a sentar antes de que alguien me reclame, no, y la verdad es que luego te felicitan y dices, sabes e en este mundo es hasta con la mirada te dicen chido, ¿no? me gusta como bailas, entonces, que lo mismo ocurrió en el Salón Los Ángeles después uh -huh. y dices, bueno, primero el que nos andaba peleando, después fue hasta felicitarnos ¿no? ¿no te quieres ir de fiesta conmigo? no, muchas gracias, estamos peleados <risa> pero bueno, pues ahora sí se puede que escuchemos entonces la la de ay hasta se me olvidó ¿cómo se llama? discúlpame maestro estás disculpada <ríe> discúlpame. vamos a escuchar discúlpame y regresamos distribuidor autorizado producciones Alex Okei oh, yeah, yeah. Maestro, tampoco era. Esa es la canción del, mem <risa> la canción del Memín. Eh, ¿Por qué? Él me mintió. Oh. <risa> maestro. <risa> <risa> Ay, no. Bueno, es para que veamos que esto es en vivo, maestro, y que aunque uno le diga una cosa a la máquina, la máquina hace lo que se le antoja, ¿no? Ah, bueno, lo que pasa es que me hicieron recordar cuando yo trabajaba en una industria textil. Cuando estaba joven, teníamos un amigo que era el Memín y a ese le cantábamos. Él me mintió. Yeah. Nice. Está es padre. Te digo. Ah, no, sí está padre. Oye, pues ya casi nos vamos, nos queda una sola canción. Mm. ¿Qué más quieres comentar? No, pues decirle a la gente que tiene que bailar. Les favorece mucho para, para su vida. Y yo les explico a los alumnos que la de expresión, le digo, es como cuando una persona está presa y luego sale, pues es un expreso, ¿no? Mm -hmm. Eso es expresión sacar a la persona que está encerrada dentro de ti mismo y tú la estás oprimiendo, entonces de repente se dan cuenta que realmente sí se liberan. Es una liberación. Yo me acuerdo que un alumno, Josué, me acuerdo, él fue uno de nuestros alumnos que llegó desde joven y, este, y llegó... ¿Hasta ¿O ya es grande? Sí, llegó un momento en que me dijo, ya entendí. Después de estar duro y dale, duro y dale, porque le costó mucho trabajo. Me dijo, y él me dijo... Llegó un momento en que mi cuerpo dijo... Y yes, así entendí. O sea, su cuerpo se liberó. Y ahora yo sé que es un muy buen maestro. Tiene. Él digo la psicología con el, con baile, el baile. Y parece que le ha ido muy bien con eso. Es que, ¿sabes? A, a final José. del día... Bueno, Josué, porque él estudió psicología, ¿no? Pero a final de cuentas, el método que nosotros llevamos tiene mucho que ver con esa parte de la psicología. Le decíamos a Pavel que que de repente ves eh, o, o comienzas a analizar a las personas desde que ves que entran a la academia y de repente de cómo caminan dices no puede ser es en serio o sea es cuántas veces se ha caído en su vida y, y de verdad son muchas cosas que como adulto nos van poniendo como estas trabas y hacen nuestra vida complicada Mucha gente llega por problemas personales, por cosas de trabajo, porque están hartos, porque el médico los mandó, porque ya tenemos gente que, ya que, ha habido, eh, que los envía el, el médico, les dice, el neurólogo. Ajá, busca clases de baile, entonces realmente bailar es, es muy bonito, realmente bailar te da muchos beneficios, más allá de que alguien te diga, ¡ay qué padre bailas! es el levantarte por ejemplo tenemos ahorita la pareja de Dani y Romy él no bailaba absolutamente nada les dan la sorpresa en su boda de que preparan un baile sorpresa que nos costó mucho en trabajo mucho en esfuerzo mucho en dedicación porque teníamos un tiempo muy reducido entonces eh, ahí sucedieron cosas muy chistosas pero ahora los ves bailar y dices ¡qué genial! ¡qué genial! Cuando la familia de... Ayer precisamente me estaba platicando, Romy, que cuando la familia de Dani lo vio bailar, aun a pesar de que no pudieron hacer el baile como era por otras cuestiones, pero cuando su familia lo, lo vio bailar fue así de... ¡No inventes! ¡O sea, está bailando! ¿Cómo crees? Yo no sabía que ella había estudiado baile. O sea, entonces, es como esa emoción de saber que desbloqueas algo Ajá. y que lo puedes seguir haciendo, ¿no? Entonces, que ya ahora lo disfrutas. Saludos al Doc. Fíjate, está pidiendo su diploma de oh. graduación. Yo me acuerdo de, de... Hay un libro que se llama Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Uh -huh. Y hay una parte donde ellos están bailando... Está hablando, están narrando el, el DF de los años 50, donde bailaban en las carpas. Entonces, él, él, él nomás la acompañaba a la poeta a bailar. A ella le gustaba bailar mucho. Y él, no, yo aquí me quedo sentado ahí en las mesas de refresco, ¿no? Entonces, él narra que eh, iba caminando al baño y ella la toma de, de la mano... Y, y, y lo pone a bailar. Y dice que escuchó una voz que le dijo, te había estado Está esperando, esperando. porque no habías venido. Y entonces él narra que después ya no pudo dejar de bailar. No, Bailaba es que, diario. Es que no puedes. Sí. De, de verdad es algo Cuando que se vuelve a pasar. parte del libro yo me quedé bien impactado. Es que se vuelve vicio y si bailas bonito o feo, eso, es, eso no es importa. Sí, realmente eso no importa. El, el que tú sientas uh, cuando tocas un instrumento musical y tienes mucho tiempo tocando, después sientes que las manos te vibran. Cuando terminas de bailar y viviste esta experiencia de, de llegar al clímax del baile, después caminas y sientes como el, el cuerpo va todavía como emocionado bailando. Tú ya estás en el caminar y sientes que el cuerpo anda todavía brincando, ¿no? entonces eso es como lo padre nosotros invitamos a todos a que quieran vivir esa experiencia si no les gusta bueno cada quien no hay gente que dice a mí no me gusta bailar pero que no se queden con las ganas no que, que sí lo vivan y que ya después se van a enamorar de verdad se van a enamorar bailando así que vamos a escuchar la última a ver si ahora <ríe> sí, y discúlpenos todos por favor porque no ha podido salir esa <ríe> canción <ríe> Nos escuchamos el siguiente martes, sí. estamos preparando cosas muy padres para ponernos a bailar a todos, vamos a ver si nos confirma el invitado y aquí nos vemos. Muchas ah, gracias, Pavel. Ah.